Con Rosmarie Alonso. Saludos, son las 9 en punto de la mañana, tenemos 21 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 7 de octubre, Día Mundial del Trabajo Decente. Una celebración que cobra notoriedad en esta ciudad, que aunque los datos del paro estén mejorando, no ocurre lo mismo con la contratación decente, porque la temporalidad sigue siendo alta. En lo que llevamos de año, en Elche se han realizado casi 47.000 contratos, de los que tan solo 6.000 son indefinidos, lo que sitúa la tasa de temporalidad en un 87% según los datos de Comisiones Obreras. El mes que más contratos se han llevado a cabo fue septiembre, coincidiendo, con el mejor mes para el empleo, ya que hubo un descenso del paro en algo más de 700 personas. Con estas cifras los trabajadores celebran un día en el que nos ocuparemos en unos minutos de un sector, el del palmerero que sigue esperando a que se les permita trabajar con sus herramientas tradicionales, mientras que una de las empresas contratadas para la poda de las palmeras datileras por el ayuntamiento acaba de renunciar ...pues tras las críticas y denuncias recibidas ayer por la tarde... ...tras Podar con Motosierra y sin seguir criterios de calidad... ...para no dañar los ejemplares según las denuncias. Hoy el edil del palmeral Héctor Díez acaba de convocar rueda de prensa... ...porque tiene previsto explicar los detalles de lo que ha pasado en esta contrata, de la que nos ocuparemos en unos minutos con los colectivos que han denunciado esta forma de poda, Estarán con nosotros representantes de Bolén Palmeral y también de la Asociación de Palmereros de Elche. Continuaremos el programa con el director de la Cátedra, Miguel Hernández, José Luis Ferris. Hablaremos también de las protestas que se han convocado contra la subida del precio de la luz y acabaremos, ya saben, todos los jueves con el programa de Manoli Gilaber, el rincón gastronómico que trae un joven más aquí a Nieves Gil, la propietaria del Fogón Ilicitano. Y ahora les invitamos a que continúen escuchando esta emisora, Teleelch Radio Marca aquí en el 101.4, ya que despertamos en este día con la inyección emocional de Andrea Bocelli. Si, sí, sonreie amor así. Si, con tu mirada en mí. Si, sí, con todas mis canciones repletas de emociones quiere el mundo verte sonreír. Tú, El cielo ves azul, tú oh, lo inundas con tu luz. Hay millones de personas que no te decepcionan porque il mundo sueña como tú. Sí. ...se fuerte como un rey... ...y dulce como el estribillo... ...de tantas canciones que yo canto por ti... ...y se te esconderá el dolor... ...tras los mágicos rumores de tu vida alrededor... Relajante baila enamoradamente como hacías para mí y ahora sí Zielo besa su. Go, lo inundas con tu luz. Y con todas mis canciones, repletas de emociones, das al mundo tu felicidad. Sí, sé fuerte como un rey. Piensa y estrella, igual que esa estrella que brilla Au, emprende el vuelo ahora y si un día estás sola contigo yo estaré. 101.4 Teleelz Radio Marca. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Pues ya lo hemos contado, eh, la polémica se desató ayer por la tarde, cuando en redes sociales eh, hubo eh, alguien que difundió fotografía y vídeo de cómo estaban podando una palmera en eh, la avenida Pedro Juan Perpiñán. Una palmera la estaban podando con motosierra. La empresa adjudicataria de esos trabajos inmediatamente presentó un escrito en el ayuntamiento ayer por la tarde, renunciando a la contrata. El concejal de Parques y Jardines acaba de convocar rueda de prensa para dar explicaciones sobre esta polémica. Bolén Palmeral lo criticó, también la asociación de palmereros y la denuncia también la realizó Comisiones Obreras. Hoy es el día del trabajo decente y tenemos con nosotros a la secretaria general de la sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Elche, Estefanía Bertomeu, a quien damos la bienvenida, Estefanía. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, antes de nada, eh, ¿qué ocurrió eh, para que ustedes denunciaran eh, los trabajos de poda con motosierra de una palmera en Pedro Juan Perpiñán? Bueno, eh, cuando fuimos conocedores de eh, la, las prácticas que estaban utilizando para la poda de palmeras de esta empresa, eh, nos pusimos enseguida en a, a investigar Y era así, y, y cuál fue nuestro asombro de que estaban podando con motosierra sin atender a las necesidades de, de la palmera, quitándole palmas de más, dejando tocones más largos de lo que se debería porque hay que, que podar lo más cercano a la balona posible, y que aparte las medidas de seguridad que estaban adoptando los trabajadores no eran eh, las correctas porque habían dos personas encima de una cesta, las dos personas con motosierra, eso es, además de ilegal es peligrosísimo, y eh, incluso uno de ellos llevaba el casco con la visera levantada, o sea que no, no hacía absolutamente nada el casco puesto en esa cabeza, y así nos pusimos a, a denunciar que eh, una empresa en estas condiciones no puede podar las palmeras. ¿Ustedes esa denuncia ¿dónde la llevaron ante eh, la Secretaría? ¿Cómo, eh, ¿Cuál fue el procedimiento de esa denuncia? Porque la respuesta fue inmediata. La empresa renunció, ha renunciado a la contrata. ¿Ustedes lo sabían? Pues no nos dio tiempo porque fue de ayer para hoy. Eh, nosotros teníamos ya presentado un informe para, para llevar la inspección de trabajo. Lo único que enseguida se paralizaron los trabajos y nosotros. Eh, no presentamos esa denuncia a, a la espera de ver cuál era la, la decisión que tomaba la concejalía al paralizar los trabajos y, y renunciar la empresa pues esa denuncia ya no se ha tramitado si sí se hubiese tramitado en caso de que eh, se hubiese seguido con los trabajos en estas condiciones o sea que el concejal sí hubo una respuesta inmediata a su denuncia no sí correcto lo único es que nuestra eh, nuestra reivindicación eh, Lleva ya un par de años siendo la misma, que es la de que se eh, refuerce la brigada municipal, se le dote de medios técnicos y materiales pertinentes para poder realizar la poda como ha, ha estado haciendo eh, esta brigada municipal durante todos los años que, que, uh -huh. que hemos estado sin, sin una empresa privada, y, eh, y la idea es esa. ...no tener que contratar una empresa externa que, que se refuerce la plantilla. Pero el Ayuntamiento no solo ha contratado una, sino ha contratado a varias. Eh, ya lo dijo el concejal, no hay recursos suficientes, no hay dinero. La ley del palmeral está ahí, está en, está en eh, el, ese compromiso presupuestario de la Generalitat... ...para mantener el palmeral y han tenido que eh, pues, adjudicar varias contratas... ...para externalizar la poda de palmeras. ¿Ustedes están vigilando el resto de contratas? ¿Por qué una empresa que sabe que nunca se ha podado una palmera con motosierra eh, ha, ha, ha llevado este, a cabo estos, estos trabajos? ¿Es que no es de Elche esta empresa? No, esta empresa es de Murcia, pero bueno, en Murcia también hay empresas que saben podar palmeras. Está precisamente pues, a la vista hasta que no. Pero eh, es que eh, no estoy de acuerdo, eh, no estoy de acuerdo y además es, es evidente de que no hay una necesidad de eh, contratar empresas externas si se atienden las necesidades de la Brigada Municipal. Es decir, llevamos contratando empresas externas tres años. Anterior a esos tres años, nunca había hecho falta. Y lo que tenemos que ver es el problema de base. ¿Por qué nunca había hecho falta en el CEC? contratar una empresa externa para abastecer el mantenimiento del palmeral, y ahora sí. Eh, sencillamente es que se ha dejado caer a la vallada municipal. No se ha reforzado, tienen las herramientas, tienen los mecanismos para hacerlo, y es una decisión eh, política la decisión de que no quieren que ese mantenimiento lo hagan empleados municipales y sí si quieren que lo haga una empresa externa, porque eh, es muy sencillo. Contratas palmereros, tienes la, eh, los mecanismos para hacerlo, inviertes en, en unos medios materiales que sean ajustados a las necesidades del trabajo, porque lo que no es posible es que con la cantidad de palmeras y con el palmeral más grande de Europa, a día de hoy se esté cargando la palma a mano, una a una, en un camión de unas dimensiones que no son las adecuadas, que es pequeño y hay que doblar las palmas para cargarlas. Cuando en, en ciudades que tienen un menor número de palmeras ya llevan un camión con un pulpo que va cargando las palmas en el camión y el trabajo es más efectivo. Pues, eh, esta... Y esa, esa es nuestra queja, uh -huh. el, el por qué hay que externalizar. Es una decisión política, no es una obligación. Y vuestra reivindicación. Más recursos. Ahora es el momento. Esto ya se abre, eh, con esta polémica se abre el debate de si hay que reforzar la plantilla de parques y jardines y no ir a la externalización de estos trabajos. Estefanía Bertomeu, muchísimas gracias por explicarnos la denuncia de Comisiones Obreras. A usted, muchas gracias.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 La Glorieta con Rosmaria Russo. Son las 9 y 14 minutos de la mañana y otro de los colectivos que criticó ayer la forma de podar de esta empresa que ha renunciado a la contrata, la Palmera de Altilera, en la avenida. Pedro Juan Perpiñán, fue la Asociación de Palmereros... ...del Elche cuyo presidente Vicente Campos mostró... ...en una nota pública, su indignación... ...la indignación del colectivo por este hecho... ...ya que es la primera vez que se ha utilizado... ...una motosierra para podar la palmera datilera... ...y al mismo tiempo, también han aplaudido... ...la reacción del concejal del área, Héctor Díez... ...de no permiti de permitir más este tipo de actuaciones... ...sobre el palmeral, muy buenos días Víctor... Vicente, perdón. Hola, <ríe> buenos, buenos días. días Le he cambiado el, el nombre. Vicente Campos, no presidente de la asociación de palmereros. Ustedes, después de lo ocurrido, ya hemos visto la denuncia, hemos visto cómo se ha resuelto con eh, la renuncia de, de Materza, la empresa adjudicataria de estos trabajos. Ahora qué va a pasar? Ahora qué tiene que hacer el ayuntamiento? Eh, a ver, eh, creo, te digo creo porque tampoco estoy muy puesto, porque van, me van contando los compañeros. Creo que ahora le toca eh, el siguiente, eh, eh, o sea, hay una lista de, de empresas eh, a, nivel, a, a nivel de precio que fueron dando. Entonces esta empresa se quedó la primera porque puso el precio más bajo. Ahora entraría la siguiente empresa si, si la empresa quiere, quiere acceder a ello. Ya, eh, la, la siguiente empresa que dio el precio más bajo, que precisamente ya es así, que es una empresa de elche de palmereros. Con lo que ustedes estarían de acuerdo, porque Comisiones Obreras dice que hay que ir a la raíz del problema, hay que dotar de más palmereros la plantilla de parques y jardines y no externalizar esta contrata. ¿Ustedes sí piden a, a, fa, que favorezcan empresas locales con, eh, con la adjudicación de estos servicios, de la poda de palmera de atilera. Claro, sería ideal, por lo menos, claro, no es legal decir que las empresas tengan que ser de Elche, pero tenemos que tener una consideración, eh, por lo menos eh, pedimos que se tenga muy en consideración lo que es el oficio de palmerero. En Elche tenemos tan, eh, tantos patrimonios que tenemos, a nivel cultural tenemos que ser conscientes que es uno, que es la herencia que nos ha dado nuestro palmeral, y dentro de esa herencia está la cultura del palmerero. Es un bien que tenemos inmaterial, que ahora mismo, eh, la consejería está a punto de reconocerlos como bien de interés, eh, cultural. Y entonces, si realmente queremos apoyar ese, ese bien, es apoyar las prácticas tradicionales, que en fin son las más sanas para las palmeras. En las prácticas tradicionales está el no uso de la motosierra, estaría la subida a la palmera, eh, como se ha subido trepando hacia ella, sin uso de, de, a ver, si lo digo. De sí, las plataformas. Pla Exactamente, la plataforma. Entonces, lo que realmente pedimos es que, por lo menos, se, eh, no se eche tierra a lo que es el oficio. Luego, claro, que sean delche o no, pues eso es que es ilegal. <risa> no es, no es legal que, que se pida que sean de la universidad. Igual que nosotros luego, o sea, las empresas delche, uh -huh. pues son las que realmente se quedan con las contratas de las podas de, de, de los demás sitios. Sí que es verdad que con la experiencia y el, todo el mismo, el, todo el, el concejal lo ha dicho, que con la experiencia que han tenido, pedirán por lo menos una profesionalidad a las empresas que esperemos. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre en muchos sitios? Que hay empresas que sin tener ningún conocimiento, pues pujan un poco a lo loco para decir, bueno, pues me meto ahí como sea y ya voy, voy aprendiendo sobre el camino. ...y eso va en detrimento de las prácticas del oficio, desde luego. Uh -huh. eh, ahora hablaremos del oficio de palmerero, eh, la motosierra... ...por qué eh, es tan grave utilizar una motosierra a la hora de podar las palmeras... ...porque Comisiones Obreras ha denunciado la falta de seguridad... ...de criterios de seguridad de los trabajadores... El de llevar la visera no cerrada, el de eh, subir dos con una motosierra en la plataforma, cosas que no están permitidas. Pero ¿ustedes por qué eh, consideran que la motosierra puede dañar al ejemplar? Si se pora eh, la Mira, palmera eh, datilera, ¿por qué la motosierra sí sirve para otros árboles y plantas y no para la datilera en concreto? Mira, eh, siempre, siempre se ha dicho, se sabe, que el corte de motosierra es mucho más agresivo, lo que podría ser un hacha que sería análogo a lo que es el correo encima tenemos eh, la palmera, es una planta singular que es una planta muy acuosa eh, cuando podas un, un árbol, aunque no le guste mucho eh, bueno, pues no es tan grave cuando podes un árbol como tosera no es tan grave que cuando se trabaja en una, en una palmera, que es mucho más fibrosa, es mucho más tierno y por ahí, eh, por un lado pueden entrar más hongos, más eh, eh, sí o sea, hongos, plagas y encima la, a, la, a todos los, eso le pasa a todos los árboles pero digamos que a la, a la palmera lo multiplicamos por 20, el efecto a, eh, a la planta le cuesta más lo que cicatrizar el corte, o sea, digamos que ya si una poda es algo agresivo hacia una planta, la poda con motosierra es mucho más eh, agresivo y tolerable para una planta y encima, claro, tenemos una tradición, tenemos que ser conscientes de las tradiciones que tenemos y de ...y del valor que tiene... Eh, ...hay una herramienta... ...que no se sabe de dónde ha nacido... ...pero es posible que sea de, de esta zona... ...muy local o de Elche y de los ...que es el Cordelló... ...es una herramienta exclusivamente que solamente se usa... ...para la, para la palmera... ...no tiene otro us usos, ...o sea la palmera en sí... Eh, ...lo que va generando es tan peculiar... ...que va generando sus propias herramientas... ...su propio oficio... ...que no, no ocurre con otras plantas... ...pues la palmera sí... Y, y pensamos que por un lado a nivel cultural se tiene que reivindicar eso y por otro lado a nivel de que es mucho más sano lo que es para, para la planta, en este caso la palmera, el, Balmera, el sí, corte claro. limpio de un cordillón, que el corte ha cerrado de, de la motosierra. Y cuántas palmeras ustedes han visto eh, la forma eh, esta empresa antes de renunciar a los trabajos cuántas palmeras han podado de esta forma con este con estos criterios. Pues mira yo no he tenido ocasión de, de pasar por Pedro Juan Perpiñán pero lo que me han dicho los compañeros es que han podado unas 10 palmeras encima de dos días es que encima la empresa si no la he echa el ayuntamiento se si hubieran ido ellos es se hubieran de ellos porque no les salía nada nada rentable a no tener experiencia, pues no no desarrollaban la faena que a lo mejor alguien con oficio, pues hubiera desarrollado. O sea, Independientemente ya de que tuvieran motosierra o no motosierra Claro, porque 10 palmeras en dos días esto no llega ni de lejos a los objetivos del pliego de condiciones ¿Qué? No, lo que, lo que no llega es a la rentabilidad propia de la, de la misma empresa o sea, si las ah. palmeras creo, están en el contrato diablos. Mmm, mmm, sin saber eso a de la cifra, no sé si Bien. eran a 14 euros la primera podada de recogida, pues si sacas números, la empresa eh, perdió dinero. Claro. Aunque el ayuntamiento le pagara claro. esos días, que no sé si se lo pagará ¿no? o no, sea, esos dos días de trabajo la empresa perdió dinero, o sea, matemáticamente. Claro, no es casualidad que renunciara. Y encima con las críticas que le llovieron, porque ayer eh, hubo unanimidad de todos los colectivos. Ustedes pusieron el grito en el cielo. Claro, o sea, si hubieras visto el WhatsApp, el WhatsApp que, bueno, vamos muy liado de trabajo, nos cuesta mucho reaccionar, pero el WhatsApp de la asociación, o sea, la, es, es, es increíble que, de, mirad lo que están haciendo en mi pueblo, decía un palmerero que vive allí cerca. Y todos indignados, eh, misma gente, palmeros delche y palmeros que no son delche, porque no es la manera de trabajar eh, a la palmera. O sea, aunque no seas delche el que, el que siente este oficio y le gusta y... y ...y saber lo que es trabajar en una planta... Es, ...es una cosa que se echa las manos a la cabeza... Pues lo... ...y encima en Elche ...o sea sí. el agravante es que eso se hiciera en Elche ...pues lo sucedido ayer abre muchos debates... ...no solo la falta de recursos... ...del parques y jardines... ...sino también una ley del Palmeral... ...que se necesita... Porque hay que reconocer el oficio del palmerero, como usted ha dicho, como bien de interés cultural que no está reconocido, y luego que hay que cambiar normativa para que el corbellot sea la herramienta tradicional que debe utilizarse. Claro, para la misma asociana. ley, eso mira, se nos ha olvidado poner una otra La misma ley del palmerar exige que, como mucho, se trae dos años, elaborar un plan de uso y gestión del palmerar. Ahí sí que se podía regular cómo hay que tratar al palmeral especialmente del ahí sí que se puede poner que el cordillote tenga prioridad ante la motosierra nosotros usamos la motosierra pero cuando es una cuando hay palma seca pero en palma verde cuando justo cuando llegamos a la palma verde la motosierra se para y se sigue con el cordillote... ese es el sistema eh, que usamos todos los palmeros y es y sería el sistema que sería lo suyo cuando o se aprueba la ley que a ver si es verdad que se aprueba este año Luego se haga un plan de uso y gestión y de eso esperemos que este eh, se especifique. Pues de eso vamos a hablar inmediatamente con Susi Gómez, con la presidenta de Bolem Palmeral, de la ley. Muchísimas gracias, Vicente Campos. Aquí, eh, Rosmárez. Buenas tardes. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cinco minutos quedan para llegar a las nueve y media de la mañana... ...y continuamos hablando del palmeral... ...porque la denuncia, las denuncias que llovieron ayer... ...sobre la empresa que ha sido contratada por el Ayuntamiento... ...para podar un determinado lote de palmeras datileras ...ha renunciado... ...porque las críticas eh, le llovieron ayer al comprobar que estaba podando las palmeras con motosierra... ...lo hemos hablado con la denuncia con la representante de comisiones obreras... ...quien estaba ya preparando el informe para presentarlo ante la inspección de trabajo... Lo hemos hablado también eh, con el presidente de la Asociación de Palmereros, que ha mostrado su indignación por la forma en que esta empresa comenzó y ha podado, creo que, una decena de palmeras en la avenida Pedro Juan Cerpiñal. Y ahora vamos a hablar con la presidenta de la Asociación Bolen Palmerar. Ella es Susi Gómez. Muy buenos días, porque también desde esta asociación eh, pues salieron. ...críticas muy duras por esta forma de podar el palmeral. Buenos días, Susi. Buenos días, Romari. Lo hemos contado, lo hemos contado que pasó. Sí. Eh, ahora nos interesa saber si eh, esto va a servir de algo. Si el equipo de gobierno va a reclamar que la ley del palmeral... ...se apruebe ya de forma inmediata, porque allí se recoge o es necesario para que se apruebe un plan de uso o gestión y estas cosas vengan reguladas en un plan municipal, en una normativa municipal y no se pueda permitir que una empresa, pues, eh, pode con motosierra una palmera datilera. Claro, claro, por supuesto. Eh, a ver, como siempre tenemos que distinguir las palmeras que están en, en viales, y en calles, y en plazas, y las palmeras que forman parte de los huertos eh, históricos del palmerán, ¿eh? que son los que están protegidos por la UNESCO. En este caso, la actuación se ha hecho sobre palmeras que están en eh, Pedro Juan Perpiñán en una, en, en una calle, y, pero claro, mmm, nada nos dice que esto podría también ocurrir en un huerto. ¿eh? Es por eso que, que hemos dado la alarma. Eh, primero, porque a, a pesar de que las palmeras estén en, en una calle, tampoco merecen este trato. No solo es que se han podado con motosierra, es que la poda ha sido tan drástica que, que allí les han dejado dos hojitas y media. Y una palmera, vuelvo a repetir, lo he dicho aquí muchas veces, se alimenta de sus hojas. Si le quitamos las hojas, ¿de qué se va a alimentar esas palmeras? Luego pueden tener problemas, no solo, como ya se ha dicho, de la entrada de, de hongos, que el hecho de cortar con motosierra la hoja verde puede provocar, sino el, el propio aspecto biológico de la palmera que, que pueda debilitarla y esa palmera puede tener luego más tarde problemas. ¿La reacción del ayuntamiento ha sido la esperada? Hoy el concejal de Parques y Jardines dará más explicaciones, pero de momento sí han admitido la renuncia de, de la empresa. Que no sabemos si es por las críticas o porque eh, en dos días podó 10 palmeras y sí se dio cuenta que la rentabilidad iba a ser nula. Yo, sí, yo creo que ambas cosas, porque cuando nosotros lo denunciamos en nuestras redes sociales, eh, la reacción de, del concejal de Héctor fue muy rápida. Imagino que ya lo tenían, lo había hablado ya, o sea, ya tenían ellos pensado que, que no, no estaba trabajando la empresa como, como estaba figura en el contrato. También nos parece extraño. Sabemos que en Elche, eh, sobre todo las farmeras que están en, en viales y en, en zona pública. Eh, El, tenemos siempre el problema, entre comillas, de los dátiles que caen, ¿no? De la sociedad que genera las aceras, de las molestias con los ciudadanos y estas personas que su pueden dar antes, a principios de verano, como mucho. Eh, ha habido un retraso muy grande. No entendemos por qué ahora, en, en octubre, y no sabemos ahí qué, qué ha pasado también con esta, con esta contrata, porque se ha empezado tan tarde. Por eso la gente ya estaba cansada ¿no? ya estaban, había quejas por, por la suciedad digamos que, que producían estas palmeras en la calle y ahora ustedes qué piden y qué va a pasar y el resto de contratas porque no esta no es la única la poda se está realizando se ha realizado bien el resto de empresas eh, las otras no ha habido tantas quejas eh, nosotros a ver volen eh, palmeras sabéis que ya lo hemos dicho que estamos en contra, bueno, no nos gusta que se externalice en Elche la, la poda de palmeras, que debería hacerlo la brigada municipal. Somos conscientes de que esta brigada municipal, mmm, con los años, se ha ido viendo disminuida en lugar de aumentar, porque sabemos que en una época aumentó muchísimo el número de palmeras plantadas en Elche, pero en lugar de aumentar la, la plantilla de palmereros, lo que ha hecho es disminuir. No porque se hayan ido, sino porque están trabajando en otros departamentos. Esto nos lo han dicho también. Entonces, ahí tiene que existir algo. Yo entiendo que, que con, con 8 o 9 palmeros no se puede podar todo, todo el che. Entonces, ahora parece ser que estos palmeros se están dedicando a los huertos y, lo, y la contrata se hace para las calles y plazas, etc. Entonces, esto a, a corto y, y medio plazo no vemos que, que se pueda solucionar, pero sí que deberían ir pensándose en, en cómo mejorar, cómo ampliar esta plantilla de palmereros o, no sé, no, no es mi tema de ya, no, desde en luego. estos adultos burocráticos, pero nosotros sí lo pedimos. ¿Por qué? Porque una brigada municipal es. No ocurre, con una municipal no hubiera ocurrido esto uh -huh. porque ellos ya tienen ya saben cómo, cómo tienen que tratar la palmera a veces las puedan demasiado pero bueno se puede estar más encima eh, están también hay otro tema que me nos preocupa mucho que es el tema del picudo de trasandicia es lo que cuando un palmerero, claro cuando un palmero sube a podar una palmera es el momento idóneo para hacer una inspección y ver que esa palmera está sana Entonces, claro, si eso lo va haciendo este año una empresa, el año que viene otra, empresas que, como hemos visto, no tienen ninguna experiencia ni ningún conocimiento en estos temas, pues corremos el riesgo de que alguna de estas palmeras esté infestada y no nos demos cuenta. Eh, es otro de los riesgos claro. Entonces, eh, eh, eh, lo, que, lo que sí Te lo digo por ir acabando Susi, eh, lo que sí, sí que hemos visto Es que se nos ha prometido Evidentemente la falta de recursos También reivindicas como comisiones obreras Que se invierta en una plantilla Con muchos más palmereros Para controlar eh, sí. Las amenazas del palmeral La ley del palmeral se nos prometió en verano Todavía no ha sido aprobada Ahora se nos promete para final de octubre No sé si estáis siguiendo todos los trámites Burocráticos. Pero los presupuestos de la Generalitat deberían reflejar, porque la ley llevaba pareja, que eh, el compromiso del gobierno valenciano de financiar al 50% el mantenimiento del Palmeral. Esta sería una muy buena noticia y una solución para, para poder claro. eh, disponer de más medios. ¿Confiáis en que el gobierno valenciano.? ...cumpla con este compromiso, la ley se apruebe de una vez por todas... ...y el plan de uso y gestión esté terminado, cuanto antes? Nosotros, lo, es una de las preguntas que pusimos el, el otro día en la mesa de patrimonio... ...que si, si cuando, cuando iba a estar aprobada esta ley, si, si no sabían, se nos contestó que probablemente dentro de un mes... ...es fundamental, como dices, que esté aprobada... Mmm, Porque hasta que no lo esté, no se van a incluir estos presupuestos de, ese presupuesto del que hablas. Eso lo tenemos claro. Por otro lado, que, te, que la, que la consellería ayude en, en el mantenimiento, en los gastos de mantenimiento y de, de gestión del palmeral, tampoco nos va, nos garantiza que no se sigan realizando contratas externas para, para la poda de, de estas palmeras. Lo que sí que nos gustaría es que en el pliego de condiciones de esos contratos fuera muy exigente. O sea, el Che debería exigir una serie de condiciones, porque yo no lo he leído, el pliego, pero entiendo que, que no se pide, no, no, no está muy especificado cómo se deben podar las palmeras, ¿no? pedirán Bien. número de palmeras, tiempo, etcétera. ¿no? Pero es que la ley tampoco está especificada, ¿no? Porque si no, no, claro. no se admite el corbelló, ¿qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Cómo vamos a podar las palmeras? Sí, sí, el corbellote se admite. Lo que, la diferencia es que, eh, por la normativa de seguridad en el trabajo, lo que se dice es que hay que priorizar, las, por ejemplo, las, estas plataformas, ¿no? Las, las, Las los elementos elevadoras, de ¿no? sí. claro de acceso a alturas para poder árboles palmeras etcétera que sean más seguros entonces claro en esta normativa primero se, se debe utilizar si se puede una grúa una plataforma elevadora y y si no se puede pues ya sí que se podría actuar con la cuerda entonces también es una reivindicación de los palmereros que se reconozca esta idiosincrasia de, de de la poda de palmeras uh -huh. y que se, se les permita podar incluso uh -huh. las palmeras en, en vía pública con con la con la soga no eh, sí. esto es un tema que uh -huh. también lleva no se puede arreglar en, en unos días pues ¿no? de esto hemos aprendido algo muy importante y es que las palmeras datileras de de leche están protegidas por la sociedad eh no Exacto. <risa> no, no ha pasado desapercibido este hecho Sí, sí, sí. Que... hemos tenido sí. bueno creo que hemos pasado ya las 10.000 visitas de lo que publicamos en Facebook la gente está muy muy muy concienciada en el chino. y nos y nos gusta y nos parece que que eso influye va a influir más eso en, en nuestros políticos sí. en nuestro gobierno municipal que cualquier ley o cualquier otra cosa pues sí que no nos toquen de forma mal eh, con malas prácticas Exacto. nuestras palmeras muchísimas gracias osí Gómez a ti buenos días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 Mis ojos y mis manos Pues con esta canción del poeta Miguel Hernández, trocada eh, por Joan Manuel Serrat, comenzamos la siguiente entrevista. Lo hacemos eh, con esta canción porque es una de las preferidas del director de la cátedra Miguel Hernández de la Universidad de Elche, él es José Luis Perry. Lo tenemos aquí. Muy buenos días, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo tenemos aquí porque mañana comienzan todas las actividades que usted en colaboración con eh, Cultura, con el Ayuntamiento, han organizado para llenar el espacio hernandiano del contenido original con que se construyó ese edificio situado eh, junto a la Iglesia de San José en el Pla, en el Complejo Cultural de San José. José Luis, esta canción la ha escogido usted. ¿Por qué? Bueno, es una de las... Eh canciones que, que están unidas a mi sentimentalidad, a mis, a mis 13 años cuando, o 11 años cuando salió el disco de Serrat en el 72, en aquel momento tan complejo en el que era apenas conocido. Se le había adelantado Paco Ibáñez tres años con Andaluces de Jaén, cantado en el Olimpia de París, pero realmente el disco que da a conocer a Miguel Hernández en España, con toda la solvencia y con, toda la, y con todo el peso, eh, fue, fue ese, no el de Serrat. ...y esta canción pues es un símbolo para muchísimos... ...yo, eh, como eh, muchas entrevistas que he podido tener... ...y a uh -huh. veces cuando me preguntan... Claro. <ríe> ...con qué te gustaría que abriéramos... ...no, no es un poema de los, de los tristes, de los que... ...sino que te, te levantan el, el ánimo, ¿no? Y eso es lo que quería Miguel Hernández con este poema... que ...se titula El, el, el herido... No, ...no para la libertad, sino el herido... ...en el que aunque uno esté herido y la sangre le fluya bueno, pues servirá para algo importante, ¿no? De mis venas saldrán futuros, mis ramas crecerán, etcétera, etcétera. Claro, esto es lo que le inspira, por ejemplo, para la primera actuación uh -huh. con la que se inicia esta temporada, o eh, se sí. estrena la Cátedra Miguel Hernández en el Centro Hernandiano de Elche. Claro. Porque mañana, viernes, tendremos en el Centro Hernandiano un recital sí. con numerosos participantes que usted trae, y además con un texto inspirado, quizá eh, con la filosofía del poeta del pueblo, sí. con su sus heridas. Vamos a, estar, vamos a estar, bueno, la colaboración de la cátedra fundamental en un espacio como el espacio eh era, era necesario. Nosotros también queríamos visibilizarnos en Elche, que la cátedra no sea algo que ocurre de puertas para dentro de la universidad, sino de puertas para afuera, y, y estábamos esperando una oportunidad de este tipo, que ha venido muy bien, ...y sobre todo pues, el centro hernandiano el espacio hernandiano ...donde podamos nosotros eh, hacer actividades relacionadas con, con el poeta. ¿no? Y la primera de todas, de las que vamos a tener una colaboración inmediata... ...durante el mes de octubre, espero que se repitan... ...en diciembre, en enero, el próximo trimestre... ...pues eh, son bastante potentes eh, en cuanto a experiencia que, que, que podemos decir. Se titula Mi, Mi sangre es un camino... ha dicho muy bien que tenía que ver con... ...para la libertad, Mi sangre es un camino... Y realmente es un texto que yo escribí hace unos años, que sirvió de base para el disco del Niño de Elche. Uh -huh. eh, trabajamos juntos en aquel momento. Eh, me pidió un poco de asesoramiento, pero acabamos tra ac acabé haciendo los textos que servían para incluir las canciones que luego él iba a cantar en sí. y están en el disco. Con bueno, ese guión lo he trabajado más y, y a partir de ahí, eh, la voz de José Luis Rico, que es una de las voces más más eh, profundas que hay eh, en este momento, no es un profesional es, es un poeta que vive en su casa y lleva su vida, pero bueno eh, ha hecho muchas cosas por ahí Maite Puerto es una muchacha de novela que tiene una voz portentosa y esa, ese juego entre el guión que se va desgranando durante 50-60 minutos y las voces de ellos, concretamente con poemas específicos eh, dan una historia de, de Miguel Hernández muy completa a partir de ...impresiones poéticas y poemas de él. Si sí, encima de todo eso le sumamos la figura de Juan Ignacio González... ...que es un muchacho que, que habla con los dedos... ...que la guitarra improvisa, que él es profesor en Toledo... ...pero ha sido sobre todo el guitarrista que ha acompañado durante muchos años... ...y sigue haciéndolo, a Manuel Gerena, Menese, etcétera, etcétera... ...y una, y una serie de personas claves también de la música en España. Bueno, pues yo creo que va a ser una velada intensa de una hora... En la que, bueno, pues espero que la gente disfrute de verdad, ¿no? Porque vamos a conocer a un Miguel Hernández eh, realmente profundo. ¿La hora? Ocho de la tarde. ¿Las entradas son libres? Entra, hay invitación entrada libre, conforme hasta, vaya llegando la gente. Hasta completar sí. el aforo. Eh, pues eh, esto es primera, primera categoría, eh, José Luis. ¿Es, es por...? Los años que lleva al frente de la cátedra, no sé si son dos o tres años al frente de la uh -huh. cátedra, pero usted supongo que es uno de los más estudiosos en este país de, de la obra de Miguel Hernández. Bueno, menos... Eso le ha puesto en contacto también ah. con, con las personas de la cultura que, claro. que reflejan en sus repertorios la esencia del poeta uh -huh. del pueblo. Esto es lo, ¿Le ha sido fácil, por tanto, programar este ciclo de actividades? No ha sido complicado. Porque, bueno, eh, había los, todos los que van a venir después, eh, el gran poeta Juan Carlos Mestre, pues eh, en cuanto le, le hice la sugerencia de venir a Elche ah, el y, y, y participar, pues Juan Carlos Mestre me dijo que estaría encantadísimo. ¿no? Y él lo dejas una hora y te, y te monta un show precioso dedicado al poeta, con, su, con poemas propios, y, tanto de Miguel como del propio eh, Juan Carlos Mestre, Y, ...y bueno, sí que es verdad que, que son muchos años con Miguel Hernández... ...que hace, uh -huh. hace ya pues, más de 21 que me encargó la editorial Espasa Calpe... ...la colección austral, hacer una antología de la poesía de Miguel Hernández... ...que funcionó muy bien, que lleva en este momento más de 120 ediciones... ...después de ese tiempo, pero fundamentalmente cuando me plantea... ...la editorial Temas de hoy, en el año 2001, hacer la biografía de Miguel Hernández... ...a partir de ahí sí que hay un antes y un después... En, en mi vida personalmente, ¿no? porque es el libro que me ha acompañado, que cada X años vuelve a salir una edición ampliada, ampliada, res, eh, revisada y ampliada. Llevamos así bastante, bastante, ya digo, prácticamente ahora en marzo hará 20 años que salió la edición. El 20 de, en marzo celebramos la, uh -huh. la primera edición de La violación de Miguel Hernández, que era un libro más, más eh, estrecho, ahora ya pasa de las 600 páginas. Y celebramos el 80, celebramos, no, conmemoramos el 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández. Estamos ahí. Estamos a unos meses de dos celebraciones, por lo menos una personal y otra universal, que es la, la del poeta. Y como primicia pues puedo adelantar que va a salir la nueva edición de la biografía de Miguel Hernández mía, actualizada, eh, editada por Planeta y que tendrá pues, un lanzamiento, supongo que será por el mes de febrero, un mes antes de la conmemoración pero es un libro con mucha actualización, sobre todo por la parte jurídica, carcelaria, del poeta, que ahora se han encontrado nuevos documentos. Y bueno, es una biografía que empezó, que tuvo muchísima repercusión, porque fueron 17 ediciones en dos o tres meses, del año 2002, volvió a salir en el 2004, salió en el 2010, revisada, y la última fue en el 75 aniversario, también actualizada. Pero ahora era el momento importante, 80 años pesan mucho, es el momento en que ya se cierra un ciclo de, desde la muerte del poeta hasta ahora eh, y, y bueno y también la, la casualidad de que se cumplen 20 años de la primera vez que vio la luz. Supongo que cuando eh, decidió dar el paso de colaborar con el Centro Hernandiano mm. eh, tuvo quizá algunas emociones encontradas eh, porque estamos hablando de un espacio vacío. Mm -hmm. Se creó para divulgar una, un legado que lo teníamos aquí, claro. que se marchó. Eh, y aquello estuvo durante años cerrado. Ahora se abre, sí, se sí, ha abierto, sí. se ha retomado y ustedes están ahí. Eh, cuando se lo propuso, no, no sé quién se lo propuso, pero cuando le propusieron a usted uh -huh. colaborar, uh -huh. ¿usted lo dudó? No, en ningún momento. Primero porque, insisto, que, eh, queremos que la cátedra se visibilice mucho en la ciudad. Eh, las cátedras institucionales, eh, tanto la de Pedro Ibarra como la del Palmeral, como la del Misteri, como la de la Dama, eh, están hechas para que salgan de la universidad y para que la universidad haga una gestión importante para divulgar eso. Nosotros uh -huh. tenemos una obligación y un propósito muy claro, es que la, la obra de Miguel Hernández eh, se conozca y por eso tenemos convenios con, con universidades de otros lugares, salimos de aquí, nos llevamos de maravilla con los del legado de Jaén, uh -huh. con lo cual tenemos una buena, muy buena relación. Eh, la página web de la Universidad Miguel Hernández eh, y de la cátedra enlaza con los archivos, con lo cual de Jaén, con lo cual podemos entrar por muchos sitios, también con la Fundación Miguel Hernández de Orihuela. Quiero decir que estamos ahí y estamos moviendo mucho eh, el mundo, el mundo de académico por una parte para que investiguen sobre Miguel Hernández, hagan trabajos fin de grado, trabajos eh, fi, eh, fin de máster tesis doctorales, pero sobre todo nos interesa mucho también el mundo, el mundo infantil. ¿no? Entonces hay propuestas muy potentes para meter a Miguel Hernández prácticamente en todas las escuelas de este país a través de un proyecto que estamos ya casi acabando. Y, y luego por las actividades que todos conocemos desde la senda del poeta que sale de Orihuela uh -huh. eh, todos los años y que llevamos dos años sin poder ce celebrar, que nos ha, nos ha dolido mucho. Eh, bueno, mmm, tenemos colaboraciones con muchos centros escolares de, de muchos lugares Para que, insisto, también los niños participen Estamos en los cursos de verano que organiza la universidad Pero también unos cursos que organizan las cátedras aquí en el centro de, de congresos eh, Bueno, eh, es muy largo la claro. lista de lo que podemos hacer no. Pero fundamentalmente a mí me sirvió eh, de oportunidad cuando me llamaron para decir no. Mira, no pasa nada, nosotros estamos encantados me dio mucha pena que ese centro, en, el que, en cuya inauguración estuve, sí. se cerrara y se quedara ahí pues como estaba y había que abrirlo. Y sobre todo, no abrirlo por, por abrirlo, ¿no? sino llenarlo de toda la dignidad que se pueda culturalmente hablando. Y eso es lo que estamos haciendo también. El proyecto está muy claro. Eh, sí, mm. dignidad, ese es el criterio, porque eh, ¿para cuándo? Esto lo tendremos a José Luis Rico, Maite Puerto y Juan Ignacio González, los tendremos mañana, mañana. en el recital con un texto suyo. Mm. ¿Pero para cuándo el Premio Nacional de Poesía? Bueno, el Premio Nacional de Poesía eh, no se está convocando desde hace aproximadamente año y medio uh -huh. por, eh, por un problema sobre todo burocrático, de ajustes de... ...de bases. Las bases antes se, se hacían de una manera, eran muy sencillas, uno leía las bases y se presentaba... ...pero ahora eh, la parte, vamos a decir, técnica, burocrática de, de eso ha cambiado tanto. Eh, te presentas a un premio de poesía, pero tienes que presentarte como si fuera una plaza de, de, de profesor de universidad. Tienes que tener unos requisitos, tienes que presentarte... Eh, tiene que salir el listado de, de los presentados, con lo cual sí. no se pueden presentar anónimamente, tiene que salir la lista de los finalistas, tienen derecho a recurrir si no ganan el premio, como cuando te dan una plaza y no estás de acuerdo con algo. Es tan complejo que lleva, lleva el la gabinete jurídico de la universidad dándole vueltas a esas bases y esperemos que lo continuemos enseguida, con novedades importantes, porque hasta ahora los cuatro premios que se han dado, el uh -huh. Premio Internacional de Poesía de la Cátedra, se han concedido y se ha publicado en una editorial bueno, cercana eh, que hay en San Vicente y ha hecho una, bien, una buena edición, okay. eh, pero ahora vamos a hacer un convenio con una editorial histórica que, que se va a encargar de que el libro aparezca en, en Sudamérica, etc. Y yo creo que a los, a los autores les va a gustar más ganar el Premio de Poesía de la Cátedra Miguel Hernández por el hecho de publicar en esa editorial... Claro. que a lo mejor por el premio que se exhibe, ¿no? Pero fundamentalmente eso. Bueno, pues son es mucho trabajo el que tiene, <ríe> así que eh... adelante vamos eh... a presentar precisamente la programación del Centro Hernandiano. Uh -huh. Mañana comienza y el próximo viernes, porque son todos los viernes, ¿no? Sí. de por octubre. Menos por lo menos todos los de octubre, sí. Coinciden también con el festival medieval. ¿Para qué? Uh -huh. ¿Qué han reservado para la próxima semana? ...que han programado... ...la próxima semana tenemos a, al Premio Nacional de Poesía... ...Juan Carlos Mestre... ...poeta y artista visual... ...que llena de colores realmente cualquier espacio... ...cuando se pone a hablar, cuando se pone a recitar... ...y va a hablar del poeta Miguel Hernández... ...que para él es un, un referente... ...y luego le da li, obra propia... ...y bueno, sabéis que es un poeta además... ...artista gráfico también... ...autor de, de muchísimos libros... ...y fundamentalmente ya digo... ...con unos reconocimientos intensos en los últimos años... ...con el Premio Nacional de Poesía el premio de la crítica, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos la semana que viene, uh -huh. para no perdérselo. Y luego ya, el 22 de octubre, hay una sorpresa para mí mmm, especialmente importante, porque va a venir un muchacho que si os digo el nombre no, no sonará nada, se llama Pablo Macho, eh, viene acompañado de Emma Arquillué. Eh, Pablo Macho ganó el premio Nacional, perdón, Internacional de Poesía, Cátedra Miguel Hernández, uh -huh. hace tres años. Eh, cumplía las bases, que era tener menos de 25 años estar matriculado en una universidad, ser universitario y no haber publicado nunca un libro condición para presentarte este premio Lo, cumplió todo, era, era, tenía 24 años y pico, estaba en Dublín con una beca de la universidad y, y no había publicado nada cuando vino aquí a recibir el premio a, a Elche, a la universidad nos dejó a todos mmm, boquiabiertos cuando se puso a hablar, cuando leyó los poemas y explicó un poco el sentido de aquellos poemas. Cuando lo conocimos le digo, este, este muchacho es un diamante en bruto, habla solo, eh, se expresa de maravilla y cómo escribe. Efectivamente, está teniendo un éxito enorme como autor, pero además lo está haciendo eh, de una manera dinámica. Ha formado un grupo eh, entre el que eh, lee poemas suyos y rapea versos suyos, pero aparte con una introducción musical y con una serie de elementos y como es una gran sorpresa y somos nosotros quienes lo descubrimos uh -huh. pues tenemos especialmente orgullo de traer a Pablo Macho a, a Elche Miguel Hernández vuelve a ser la excusa y el pretexto para que este muchacho que se dio a conocer gracias al premio, pues venga, venga aquí y nos sorprenda en directo ¿no? porque yo ya lo he visto por, eh, bueno, por algún vídeo y tal y, y me, he quedado, me he quedado enamorado de lo que está haciendo y saber que nosotros lo descubrimos claro Pues con estas tres actividades se estrena la Cátedra en el Centro Hernandiano. Que haya suerte y sobre todo gracias por el trabajo que hacen de divulgar, investigar y dar a conocer a nuestro poeta. Bueno, es un deber. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. No esperes a que ocurra.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 Sous le pont de Versailles, Un philosophe assis De musiciens, quelques badauds, Puis les gens parmi Sous le ciel de Paris jusqu'au soir on chantait. L'hymne d'un peuple est de sa vieille cité Près de Notre-Dame, à la fois couvreur de rame, puis mes appanames, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit. O ciel de Paris, sous le ciel de Paris, coule Parijs, joyeux de hemel van Parijs, Oe, de hemel van Parijs, de hemel de Paris, les oiseaux du bon dieu. Mmh. Viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis vingt siècles, il était lui de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu.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 se faire 101.4 tele -Elch, Radio Marca Because I'm happy. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Faz te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sin miedo y tu Ven a la dental Paola Zas. Y primera visita gratuitas en calle Maestro Albeniz 6, Elche. Teléfono 966 171 290. La doctora Paola Faz.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 El sábado 9 de octubre, los mercados de Elche abren en horario habitual. Mercad Central de Elche, Mercado Plaza Barcelona, Mercado Plaza Madrid y Mercad de San Josep. Mercados de Elche, abiertos para ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan tres minutos de las diez de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch. Este programa La Glorita comenzó aquí en esta emisora de radio, en Teleelch, Radio Marca, es la que ustedes están escuchando en el 101.4 de la FM. Hemos comenzado el programa dedicado a esa polémica que se desató ayer nada más conocer las denuncias que le llovieron a la empresa adjudicataria del servicio de poda de la palmera atilera en la vía pública. Un lote de palmeras comenzó el lunes a podar en Pedro Juan Perpiñán las palmeras y ayer le llovieron denuncias y críticas porque estaba utilizando una motosierra. ...denuncias y críticas que han acabado con la renuncia... ...de la empresa adjudicataria de a, los trabajos... ...y que eh, han abierto pues, eh, diversos debates sobre... ...si es necesario invertir más... ...en reforzar la plantilla de parques y jardines... ...o es urgente aprobar ya la ley del Palmeral... ...y un plan de uso y gestión... ...para ajustar mejor los pliegos de condiciones... ...y que se adjudique con garantías... ...esta externalización de la poda de palmeras... ...y luego hemos continuado... ...acabamos de entrevistar al director de la cátedra... ...Miguel Hernández, el José Luis Ferris... ...porque por primera vez va a colaborar con el Centro Hernandiano... ...y va a traer actividades durante los próximos viernes de octubre... ...al Centro Hernandiano... ...el primero será un recital mañana con una... ...un poema o una obra escrita por José Luis Ferris... ...inspirada con el poeta Miguel Hernández y eh, continuará eh, a lo largo del de mes de octubre con más actividades y con más invitados de primer nivel y ahora en esta segunda parte del programa La Glorieta pues vamos a dedicarlo a hablar de más protestas porque el precio de la luz volverá a marcar un nuevo récord histórico este mismo jueves alcanzando los 288 euros. Desde el mes de septiembre ven ustedes que vamos de récord en récord y esto no puede continuar por más tiempo. Al margen del intento de Europa de adquirir una reserva de gas para que no se repita esta crisis energética, las protestas se multiplican en la calle y en Elche se ha creado una plataforma que pide la nacionalización de las eléctricas. Esta plataforma ha convocado para esta misma tarde, hoy jueves a las 8 en la Plaza de Baix, una concentración de protesta contra la subida de los recibos de la luz. Y para hablar de esa concentración tenemos con nosotros a un miembro de la plataforma, él es Manuel Alventosa. Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, eh... Hoy jueves, ¿es coincidencia o sabían ustedes que esto del precio de la subida de la luz iba a continuar en un, con una escalada como la que estamos sufriendo? Como su vida no, no, no sabemos que hoy justo marcaría un máximo, <risa> pero que pero esto no iba a ir en esta dirección, desde luego que sí. Y la concentración, la plataforma, eh, ¿qué, van a, qué, no, ¿qué van a conseguir con estas protestas? Porque ustedes lo que piden es la nacionalización de las eléctricas, de las compañías eléctricas. ¿Cree usted bueno, que…? Lo, uh -huh. lo que vamos a conseguir al 100%, evidentemente no lo puedo garantizar. Lo que sí puedo garantizar es lo que vamos a proponer. Y que yo creo que ya se van consiguiendo objetivos. Si los oyentes recuerdan, ya antes de vacaciones hubo una concentración por esta misma plataforma, pidiendo objetivos muy similares. Y recordamos que entonces el Gobierno, en sus propuestas de solución, se limitaba a proponer bajadas de impuestos y poco más. Ahora el, el Gobierno ya ha lanzado un decreto donde es mucho más intervencionista. Entonces, pensamos que la participación ciudadana y popular puede conseguir que, que, que el Gobierno abra debates que hasta el día de hoy no ha querido o no ha podido abrir. Bien, esta plataforma eh, está recogiendo los efectos de esta crisis energética en el Che, en, entre las familias más vulnerables, porque hemos visto que en septiembre hubo un pleno extraordinario eh, a instancias del Partido Popular en el que pedía que se crearan ayudas específicas para pagar el recibo de la luz. Eh, los socialistas y Compromís votaron en contra eh, de esta propuesta por considerar que ya había suficientes ayudas en las partidas presupuestarias destinadas a la emergencia social. ¿Ustedes eh, han hecho una valoración? Las, las, las distintas organizaciones que están en la plataforma, las, plataformas, las organizaciones sindicales o sociales, eh, sí tienen datos de esa naturaleza. La plataforma, como tal, no lo ha hecho. La plataforma, como tal, es un instrumento, una coordinación de organizaciones para exigirle cosas al Gobierno, pero es evidente que continúa La emergencia social, máxima cuando venimos de varios años de problemas, no solo el de la luz, y que no paran de subir no solo la luz, sino el resto de los suministros, y están afectando de una manera extraordinaria a la pequeña empresa, a la clase trabajadora y a personas en situación de vulnerabilidad. Y es obvio que los socialistas, así como ahí pueden pensar lo que les dé la gana, pero las ayudas nunca son suficientes. Bien, eh, entonces a ustedes les quedan las protestas, el pataleo. Eh, ¿Cómo han convocado...? Eh, ¿cómo, cómo han Entre protesta y pataleo hay un campo semántico muy amplio y que es el de la presión ciudadana para conseguir que las fuerzas que gobiernan atiendan o reflexionen o cambien perspectivas y de hecho lo están haciendo. Recordamos que hace unos meses el gobierno, sobre todo el Partido Socialista, decía que de nacionalización ni hablar y ahora la posibilidad de la empresa pública está puesta ya en la agenda, en la mesa y en las discusiones. En el decreto que ha aprobado el gobierno hay un montón de referencias relativas a la intervención, tanto en precios, eh, imposibilidad de, de corte por impagos, ciertas, ciertos recortes de los beneficios, es decir, que el Gobierno quiera o no quiera se moverá. Entonces, las protestas lo que sirven o deben servir es para forzar al Gobierno a moverse más todavía. ¿Y cómo han convocado ustedes la concentración? ¿En qué va a consistir la concentración de la Plaza de Baix? La concentración de la va a consistir en, en eso... ...una concentración, la lectura de un manifiesto... ...si el número de participantes es razonablemente amplio... ...habrá manifestación, si no sea simplemente una concentración... ...al final del acto se le da un manifiesto... ...y, y poco más... ...y a partir de la semana que viene... ...volveremos a reunirnos las distintas organizaciones de la plataforma... ...para evaluar el resultado de la actividad... ...cómo está avanzando este problema a nivel nacional y local... ...y proponemos nuevas actividades y acciones. Eh, y en cuanto a eh, lo de las nuevas acciones... ...ustedes eh, eh, eh, tienen la posibilidad de participar en esas acciones... A, a, ...actividades que... ...campañas que están lanzando otros colectivos en otras ciudades españolas... ...de apagar, de, de, de apagar la luz en una hora determinada. ¿Ustedes es, eh, están...? Todo, todo, todo, se, todo se puede discutir y de hecho... Los convocantes de ayer de, de la actividad, de la acción que tuvo lugar eh, ante la sede de Verdolá, están participando eh, en algunas reuniones ya de nuestra plataforma, con lo cual la colaboración es, está empezando ya mismo. Son acciones y todo todo grano hace molino, pero al final sí que es cierto que ese tipo de acciones pueden ser importantes. Pero es imprescindible la intervención del Gobierno, y quien al final puede limitar los beneficios de las eléctricas, quien al final puede crear una empresa pública, o quien al final puede directamente nacionalizar y poner la energía al servicio del pueblo y de los ciudadanos, es el Estado, y el Estado lo dirige el Gobierno. Entonces, este tipo de iniciativas simbólicas siempre son interesantes, pero pensamos que eso no debe alejarnos del camino principal, que es la presión ciudadana y popular a favor de algunas de las reformas que ha hecho el Gobierno, pero exigiéndole muchas y más profundas, y al final un horizonte claro, que es la creación de una energía pública en nuestro país. Esta plataforma que se ha creado en Elche, ¿quiénes son las que, qué colectivos son los que forman parte de esta plataforma? ¿Quiénes hay? Pues eh, contamos con el apoyo interno o externo, según casos de diversos sindicatos, comisiones, eh, intersindicales, etcétera, que en ocasiones firman los manifiestos y en otras ocasiones llaman a, a la colaboración, eh ocurre lo mismo con plataformas de pensionistas y plataformas ciudadanas de la ciudad y luego como miembros permanentes diversos colectivos sociales y de izquierdas eh, de la ciudad pues fundamentalmente izquierda unida partido comunista república en marcha republicanos partido comunista de los pueblos de españa eh, eh círculos de podemos etcétera eh, esta no es la primera protesta que hacen o, o concentración no. que convocan. ¿Cómo, ¿Cómo está siendo la respuesta de las anteriores convocatorias? La de la anterior, teniendo en cuenta que era ya finales de curso, con un calor extraordinario, sábado por la mañana, además de la Plaza Ibai que ha quedado muy mona en términos de mosaicos, pero bastante difícil en términos de sombra, pues estuvo bastante bien y superamos ampliamente el par de centenares de asistentes, en esta esperamos algo más, pero la de hoy, desde luego, no puedo preverlo, ya lo iremos valorando. En cualquier caso, la presencia de, de gente es un objetivo indiscutible, pero eso no va a hacer que la, el calendario de movilizaciones ceje hasta que se vayan consiguiendo avances que sirvan más a nuestro pueblo y a esta gente, que, que, que, que, que, nuestros vecinos, nuestros amigos, nosotros mismos, que tenemos problemas para apagar la luz. Eh, por ahora eh, ustedes eh, recurren a las concentraciones. Han dicho, ha dicho que van a estudiar la semana que viene posibles acciones. La del apagón de la luz está ahí, es una posibilidad que la tienen ustedes. Entre crear. nosotros, no, no, nosotros no la hemos planteado. La han planteado otros colectivos, sí, pero otros, sí es sí. cierto que, ha, que hay colectivos que a lo largo de, del país están realizando también concentraciones en la puerta de las eléctricas o de tipo de actividades. Y los compañeros que convocaron este tipo de actividades aquí tienen en Elche. ...se están relacionando ya con la plataforma... ...entonces habrá propuestas... No, no, claro. no, ...no tengo la certeza de lo que vamos a discutir... ...la semana que viene... ...o sea que no, no lo saben de momento... ...sí que tengo o sea la certeza que... de, del manifiesto que defendemos... Eh, uh -huh. ...de las propuestas que hacemos... ...las acciones evidentemente sigan se van valorando... Eh, ...semana a semana... Uh -huh. ...la lectura de este manifiesto... Eh, ...la principal reivindicación va a ser... ...la intervención de las eléctricas... Eh, ...que el Estado intervenga Sin en lugar. las eléctricas... Sin eh, duda. ¿Hay más, ¿Hay más propuestas que ustedes puedan Basi incluir en el manifiesto? Eh, lo, lo, que, lo que se está viendo es que mientras el mercado eléctrico esté en manos de cuatro o cinco compañías, un oligopolio, que se reparte el mercado y además hacen cosas extraordinarias como asignarse beneficios equivalentes a la producción más cara, ya sea eh, no sé, hidroeléctrica, en todos los casos, permitirse el lujo de amenazar a todos, al gobierno y, por tanto, a todos, con cerrar las nucleares o con vaciar los pantanos. Evidentemente, mientras la situación sea así, no nos engañemos. Eh, va a seguir habiendo problemas de suministro, va a seguir habiendo problemas de precio de la luz. Entonces, la intervención tiene que ser mucho más consistente. Y, la, y, y, al final, es un cierto grado de control por parte de la sociedad, por parte del Estado del mercado eléctrico. ¿Cómo? Intervención, empresa pública, nacionalización, todas son propuestas razonables Nosotros pensamos que la nacionalización. No olvidemos una cosa. Iberdrola y Endesa están chantajeando a, a nuestro pueblo le están regalando a Martínez Carmona un puesto de trabajo muy remunerado, pero Iberdrola y Endesa han de todos. Eran empresas públicas. Eran empresas que pagó con sus impuestos nuestros padres y abuelos para que ahora nos saquen. Entonces, evidentemente, revertir esta situación es la clave. Pues esperemos que haya suerte. Muchísimas gracias Manuel Alventosa, miembro de la plataforma contra la subida de la luz, que han convocado para esta tarde a las 8 en la Plaza de Baix una concentración porque eh, seguimos de récord en récord histórico en cuanto al precio de la luz. Está disparado. Gracias. Eh, a vosotros un saludo. 101.4 tele -Elch, Radio Marca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 vamos acercándonos a las diez y media de la mañana, son y diecisiete, las 10 y 17 minutos y antes de iniciar la ronda de noticias vamos con eh, una canción en aquel lugar In een land un een groot land. Vergeten om te bouwen. Een het niet En als we worden Mijntras hij staat, dat hij hier is. Deze is de andere kant. De de andere kant. Deze is de andere kant. lo is de andere kant. Deze is de andere kant. Deze is de andere kant. Deze is de andere kant. Deze is de andere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 Pues son las 10 y 21 minutos de la mañana, tenemos 22,3 grados de temperatura y comenzamos aquí nuestra ronda de noticias. Hoy es una jornada complicadísima, tenemos una agenda muy apretada, por eso ninguno de mis compañeros de la redacción de informativos puede estar hoy aquí avanzando o repasando la actualidad local. Así que comenzamos hablándoles de que hoy jueves 7 de octubre pues, es el día del trabajo decente y esta celebración saben ustedes que aquí en ...en Elche pues eh, adquiere cierta notoriedad... ...sobre todo por los datos, las cifras del empleo... ...hemos eh, tenido pues en el mes de septiembre... ...unas muy buenas cifras del paro... ...porque ha bajado... ...pero en cuestión de temporalidad... ...pues seguimos igual que antes... ...con una tasa demasiado elevada... ...en lo que llevamos de año... ...en el Che se han realizado casi 47.000... ...contratos de los que tan solo 6.000 han sido indefinidos, lo que sitúa esa tasa de temporalidad en el 87% y el mes que más contratos se han llevado a cabo pues fue el pasado septiembre, este septiembre porque coincidió con el mejor mes para eh, los datos del empleo, ya que hubo un descenso del paro en más de 700 personas. Pues en este sentido, hoy a las 9, el concejal de Seguridad y Recursos Humanos eh, tenía previsto abrir el segundo Congreso Nacional de Derecho de Empresa que se está celebrando en el Hotel Huerto del Cura. Además, a las 10, el concejal de Parques y Jardines, Sector 10 ha convocado a todos los medios de comunicación, como ya hemos anunciado al principio de este programa, para dar detalles de lo ocurrido con esa empresa que ayer renunció a los trabajos de poda de la palmera atilera en la avenida Pedro Juan Perpiñán después de las denuncias de comisiones obreras, de la asociación Bolen Palmeral y también de la asociación de palmereros del Che por la forma en que podó las palmeras para comisiones obreras hubo falta de seguridad y medios para proteger a los trabajadores y para la asociación de Bolen Palmeral y palmereros pues se utilizó motosierra que por primera vez nunca se, hasta ahora se había utilizado la motosierra para podar las palmeras, una herramienta que no es factible y que no de, no es la mejor o la más apropiada para las palmeras atileras ya que hacen más daño que beneficio. Así que el concejal pues ha dado explicaciones sobre este asunto y a las 11 el alcalde se va a reunir con el presidente de la Confederación Hidrogr hidro hidro Hidrográfica del, del Júcar, la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la alcaldía, con lo que suponemos que van a abordar algunos de los problemas que se suceden aquí en Ilche, sobre todo en los barrancos, y que son competencia de esa Confederación Hidrográfica. También a las diez y media la concejal de Educación, María José Martínez... ...va a asistir a la firma del acta de ocupación del Instituto Vicente Verdú ...que se está construyendo en el sector quinto, uno de los institutos pues, de mayores dimensiones. Y a las doce del mediodía el alcalde y la concejal de Cultura... ...van a anunciar las personas que van a recibir eh, los reconocimientos, los galardones... En el acto institucional del 9 de octubre y además a las doce y media hay otra rueda de prensa de la concejal de cooperación Mariola Gallana porque va a inaugurar la exposición sobre la artesanía local y el empoderamiento de la mujer en Colombia en el aula cultural de la CAM. Así que estas son las previsiones que tenemos, eh, las previsiones oficiales que tenemos para esta jornada de jueves. Todo esto se lo contaremos a la una, Marga García, y con todas las imágenes esta noche a las nueve y media en nuestro informativo Telenit con Salvador Campello. Y minuto a minuto iremos colgando las noticias en nuestra web teleelch.es. Y ahora continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos con la información deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez, a quien damos paso. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol tendrá hoy un trabajo exclusivamente de gimnasio en las instalaciones del Estadio Martínez Valero. Abandona así los entrenamientos en el complejo Golf Resort de Algorfa. Mañana volverán a estas instalaciones para preparar el próximo partido de liga, que recordamos no será este fin de semana, ya que hay parón por selecciones, no hay liga en primera división. Ayer en el último entrenamiento, eh, Fran Escribá estuvo atento a los cuatro jugadores que entrenaron aparte. Se trata de los tres centrales, Pedro Vigas, que no estará hasta el mes de noviembre, Diego González, que podría llegar a tiempo para el encuentro frente al Rayo Vallecano, y Gonzalo Verdú lo mismo, este tiene más opciones, más papeletas, Que el anteriormente mencionado para poder jugar ese encuentro. También estuvo entre los tocados Josan, que arrastra molestias musculares, pero en principio, tanto Josan como Gonzalo Verdú tienen garantizada su participación en el partido frente al Rayo. Además, hoy se estrenan con sus respectivas selecciones en Sorroco y también Mojica, el primero con Chile, el segundo con Colombia, partidos clasificatorios para el mundial de Qatar. El técnico también estará muy pendiente de su vuelta 48 horas antes del partido frente al Rayo Vallecano. Por su parte, Lucas Boyé que volvió tras perderse varios partidos por lesión, reconocía que el equipo está haciendo un buen arranque y que esa es la línea. Boyé. Bueno, creo que, que arrancamos bien con, con buenas sensaciones. Punto. Quizá podríamos conseguir un poco más pero pero ya te digo estamos con buenas sensaciones creo que que un gran año que tenemos un gran campeonato por delante y ojalá sí sea Ojalá sea un gran año. Para ello habrá que mejorar en la cifra de goles a favor porque el Elche es el tercer equipo con menos gol. Solo ha marcado cinco tantos en ocho partidos. En este sentido, solo hay dos equipos peores que el Elche, el Getafe y el Alavés que están en zona de descenso. Habrá que mejorar en esa línea. Tendrán que aparecer más los Lucas Boyé, Guido Carrillo, Lucas Pérez, el propio Boyé y Peremilla. Hasta luego.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 Muy buen día, el anticiclón sigue garantizando la estabilidad atmosférica, aunque también aporta abundante nubosidad de tipo bajo. Nubosidad que durante esta madrugada nos ha dejado temperaturas homogéneas en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, una mínima que ha rondado los 21 grados, Mientras que en buena parte de las pedanías ilicitanas, la temperatura nocturna no ha bajado de los 19-20 grados En Santa Pola noche tropical con una temperatura que no bajaba de los 22 grados Hoy continuará la estabilidad atmosférica pero por la mañana seguiremos viendo abundante nubosidad de tipo bajo Situación de viento en calma, por la tarde tendencia a cielos poco nubosos despejados Y ya se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste Hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer máximas que en la ciudad van a rondar los 25 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 26-27 grados mañana viernes más de lo mismo intervalos de nubosidad de tipo bajo sobre todo por la mañana, por la tarde ambientes soleados, se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y temperaturas máximas en torno a los 24 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 19 grados, el sábado seguiremos viendo nubosidad de tipo bajo, temperaturas de 23 grados domingo, lunes, mayor aporte de nubosidad, temperaturas otoñales que con el viento de componente marítima no van a superar los 23, 24 101.4 Teleelch Radio Marca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 R Italia Solo una vez soñamos con permanecer para engañar al tiempo Una vez amamos solo una vez corremos para olvidar los que ya se fue el momento Una vez sentimos la esperanza. Yo comprendí que todo está en fuga una de la fuerza de día y el presente libre como el viento que no para y que me el tiempo una vez Vindt u dat een beetje? We gaan nog een tan desberdando yo comprendí que todo es tan Een una vez de la fuerza de los días y el presente libre como el viento que no para y que recorre el tiempo una vez pidiendo un solo una vez Sonamos con firmeza para seguir viviendo. Viviendo. Viviendo.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 Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnado de harina, con las manos en la masa. Ven conmigo. Pues estamos ya en la recta final del programa La Glorieta, son las 10 y 39 minutos y ustedes las están viendo en nuestras pantallas de tele. Ellas son Manoli Gilader. muy buenos días Manoli. Buenos días a todos. Y Nieves Gil, que nos acompaña, la propietaria del Fogón, y ilicitano y nutricionista, que nos acompaña un jueves más aquí en el programa de Manoli Gilaver. Muy Buenos, buenos días. días. Bueno y, y como siempre con, con temas interesantísimos relacionados con la alimentación, porque es que todo tiene relación con la alimentación. Y hoy vamos a hablar de una palabra que es la palabra probiótico. Una palabra que hasta hace poco desconocíamos, pero que es una de las que se está poniendo más de moda en el mundo de la salud y del bienestar. Alimentos probióticos, bebidas probióticas, suplementos probióticos. Incluso la Organización Mundial de la Salud lo define como aquellos microorganismos vivos que, administrados en la cantidad adecuada, pueden tener pues, muchísimos beneficios para nuestra salud. ¿Cómo lo podemos entender, Nieves? Pues mira, eh. El, el aparato digestivo nuestro está, eh, aparte de, de bueno, pues de la sangre y del alimento que vayamos tomando, está poblado de bacterias. Bacterias no quiere decir malo. Tenemos bacterias muy beneficiosas, exacto. Y además son las que luchan por las bacterias que nos hacen daño. Entonces, eh, ¿de qué va esto? Pues simplemente es de contener que nuestro aparato digestivo contenga la mayor parte de bacterias buenas. Eh, ...para nuestra salud, para que el alimento pues, nos siente bien... ...para que todas las funciones de, de alimentarnos eh, sean óptimas... Y además nos protege de, de muchas enfermedades, cosa que esto es, es reciente, relativamente uh -huh. reciente. Porque sabes que antes cuando estabas, tenías que tomar antibióticos o tenías algún proceso infeccioso, eh, pues lo que te daban eran protectores de estómago. Y yogur. Y, y otras madres yogur. Efectivamente. Muy inteligente Eso es, lo más, como siempre. Como, como siempre, siempre. Las madres siempre han sabido que es lo mejor para nosotros. De sí, verdad. Era, era, tal, era, el, era el médico sí, en casa. ¿eh? De forma intuitiva. Ma eh, las madres yo recuerdo que mi madre pues cuando estaba así me daba como tú dices yogur y, y siempre me daba una tostadita con queso y, y el queso. termómetro era la mano eh, efectivamente y no fallaba para eh, labios, y eh no... Para... no fallaba además todas las madres yo creo que lo hemos hecho ¿Y lo ¿no? seguimos haciendo. ¿No? Sí, sí, sí. bueno y podemos decir que dicen muchos que el estómago es el segundo cerebro ¿no? claro sí sí sí sí Por supuesto. Además, eh, nada más tienes que ver que ya no es que sea el segundo cerebro. Fíjate, del estómago nos sale la fuerza. La fuerza que necesitamos y la energía eh, surge del cerebro. Entonces, físicamente, cuando tu estómago, tus intestinos no están no bien, es que no puedes hacer nada. Es que no te puedes concentrar, el ánimo cae porque te fallan las fuerzas, uh -huh. con lo cual es... Fundamental y por eso también una de las funciones vitales más importantes después de respirar es alimentarnos. Entonces tenemos que tenerlo pues en las mejores condiciones posibles. No es comer mucha cantidad, como decimos nosotras muchas veces, sino que sea de calidad y adaptada a tus propias necesidades. Y cualquier enfermedad que tengas, tienes que tener el estómago en condiciones para afrontar claro. una medicación para estar en forma, para que te sientes bien y demás. Pero mm, volviendo a los probióticos, hay probióticos que van en alimentos y hay probióticos que también los encontramos en la farmacia. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Claro, pues mira, eh, todo, como sabes, nosotras siempre hablamos de todo lo que es de origen natural mm -hmm. y eh, bueno, pues todo lo que encontramos en la naturaleza. Somos, eh, Vivimos en una zona que es muy rica en alimentos probióticos, porque es fundamental la vitamina C, por ejemplo, y sin embargo a veces como carecemos de, a través de la alimentación no nos podemos proveer de todas esas bacterias que necesitamos para repoblarnos por, por un tratamiento, porque en ese momento el cuerpo no está bien, pues podemos acceder ya a esos probióticos que podemos comprar eh, que se toma, bueno, pues eh, yo he tenido que tomar probióticos porque, pues eso, tomando medicación y demás y, y la verdad es que te mejora muchísimo el aparato digestivo y los puedes encontrar en la farmacia y bueno, son una alternativa al, a lo que es el, el probiótico natural, ¿no? El que contienen los alimentos, no todos, pero sí muchos alimentos sobre todo los alimentos fermentados Los probióticos naturales vienen a través de los alimentos con fermentación sí, sí. y luego los probióticos químicos bueno pues están la, son buenos también y están elaborados eh, en laboratorio y también son beneficiosos cuando realmente los necesitamos Por lo tanto, hablando de alimentos que llevan algún tipo de fermentación ¿el pan hecho con masa madre podría ser uno de ellos? Eh, podría ser, porque la masa madre lo que hace es que con ese reposo eh, produce una fermentación natural entonces eh, si es en el pan desde luego deberíamos de consumir solamente pan elaborado con masa madre porque va a ayudarnos a repoblar el el intestino y el estómago y hacer que los, los alimentos nos sienten bien. Sería por ejemplo un, un buen ejemplo, ¿no? Otro el que hemos dicho ya antes, sí. el de toda ley del yogur, es, es una fermentación también. El yogur también. efectivamente tiene una fermentación natural, entonces eh, se le añaden también eh, algunas bacterias que son beneficiosas y lo que hace es pues enriquecer todo el sistema digestivo cuando no, no estás muy bien o no puedes tomar eh, la mayoría de los alimentos pues te tomas un yogur y hay que ver lo bien que te sienta no al estómago los quesos aquí en, cuanto más fresco imagino que mejor eh, sí además sabes qué pasa que aquí hay que diferenciar Aquí hay un pequeño, no voy a decir problema, pero un pequeño hándicap y es que en los probióticos, para que sean efectivos, hablamos pues de yogures, de quesos, eh, no deben de estar pasteurizados. Y la pasteurización es algo que garantiza, eh, digamos, pues está recomendado en la seguridad salud. alimentaria, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la, el proceso de pasteurización lo que hace es eliminar los probióticos. Vaya. Entonces, eh, ¿qué hay que tomar? Pues alimentos sanos, buenos y con garantías. Entonces, eh, se recomienda, por ejemplo, los quesos con leche cruda de oveja, de oveja y de cabra. eh al mismo tiempo sabéis que muchas veces contraindicados ¿eh? para ciertos procesos. Pero son los que más ricos son en probióticos. Y hay algunos eh, alimentos como que nos pasan un poco desapercibidos como son los encurtidos. Los sí, se encurtidos lo estaba comentando. de toda la vida, digo las he leído aceitunas. Que los encurtidos, claro. las aceitunas son un sí, alimento probiótico. Claro, ¿Por qué? Porque se les eh, prepara ese proceso, llevan agua y sal, es como un suero natural y entonces es como una, sufren como una pequeña fermentación, pero con algo totalmente natural, ¿no? Entonces eh, lo que hacen es eh, incrementar esas bacterias y esas bacterias buenas Que luego cuando lo vamos a, a, lo vamos a tomar, lo que van a hacer es ayudarnos y protegernos de muchas enfermedades. Entonces, esos encurtidos, esas olivas. Uy, lo bueno, que no a mí me gustan. gustan. Las cebollitas en milagres. Que... Engorda, ¿no? Engorda. No. No, mira. Eh, mira pues, pues, ah, Las zapichas. medio kilo, pero un cuñadito. Ah, casi, casi. Fíjate que cada vez más cosas que antes. Eh, había muchos mitos sobre estas cosas también y ahora se está viendo que no. O sea, no te puedes comer medio kilo de olivas. Ya. Pero unas cuantas Combíralo olivas... Con los unas cebollitas, claro, unas tapenas. Sí, unas cuantas olivas son muy recomendables. Claro. Porque hay que diferenciar entre lo que engorda y lo que contiene grasas. Entonces, las, las aceitunas, que sabemos que el aceite de oliva, pues es un producto graso. Pero tiene una grasa que es eh, curativa. Son grasas naturales. Son grasas buenas. Efectivamente. Entonces tampoco hay que tenerle miedo. O sea, quizá yo, yo soy menos de contar calorías, pero sí de comer bien y comer alimentos buenos. Entonces, pues claro, no puedes, hay cosas que no las puedes tomar en mucha cantidad porque luego esas calorías no las vas a quemar, pero un poquito... Mejor que, no sé, que recurrir a cualquier otra cosa artificial, ¿no? Yo creo que, que, que está muy bien. Entonces, ¿con el yogur qué hacemos? Porque si es difícil encontrarlo sin pasteurizar y por lo tanto ya deja de ser un probiótico, ¿merece claro. la pena o no? ¿O claro. se puede buscar de otra manera? Merece la pena. Merece sí, la pena. Aunque, aunque el no yogur es diga. un alimento sano, sí. sí. Vale. El yogur es un alimento sano. Si es natural, el recomendado es el yogur natural. O sea, el que no contiene pues eso, sabores, el que no contiene azúcares, el eh, que no contiene edulcorantes, porque también es otro mito, el mito del edulcorante, ¿no? de, de estar añadiéndole por el tema calórico y demás. Bueno, pues hay que comer un yogur, un yogur, yogur que sea sano, que esté eh, con, con la mayor cantidad posible de. de de su elemento natural, ¿no? que son los probióticos. Y luego está el kefir, no es, sé si es lo conocéis. Parecido, pero no sé exactamente Exacto. en qué se diferencia. Mira, el kefir es más, eh, menos espeso, digamos, es más cremoso. Uh -huh. Está elaborado, eh, los más eh, recomendados son los que están elaborados con leche de cabra. Uh -huh. Entonces tiene una cantidad muy grande de, de, de probióticos aquí estamos menos acostumbrados nosotros no pero por ejemplo todo lo que son los países de eh, oriental y lo tomamos igual que un yogur efectivamente la cuajada ¿no? No. no no no no la cuajada es un queso sí. ...el kefir es otro... ...y además lleva un proceso de fermentación... ...totalmente diferente... ...entonces el kefir es muy sano... ...muy saludable... ...tiene el sabor más ácido... ...que eso es lo que a veces... ...como nosotros no tenemos costumbre... Eh, ...nos tira un poquito para atrás... ...pero esa acidez precisamente... ...es lo que nos dice la cantidad de... ...de beneficios que, que nos va a aportar... ¿no? ...y a lo mejor en lugar de utilizarlo claro. como un yogur... ...pues para una ensalada... ...exacto para una salsa. y además... Hoy yo ...os voy a hablar un plato que tenemos el fogón... ...que mm, hemos retomado... De, de, en otoño, siempre aparece en otoño y bueno, luego va desapareciendo en primavera porque es un plato bastante contundente como es el cuscús de cordero ah, ¡Qué bueno! Me encanta <ríe> El cuscús de cordero sabéis que no pertenece a nuestra tradición sí. culinaria ¿no? es un plato pues, del norte de África muy conocido allí y bueno, es un, como un cocido nosotros lo preparamos como un cocido pero en vez de ponerle a lo mejor pollo, gallina, pavo como nosotros tenemos más costumbre pues eh, nosotros lo elaboramos con cordero Con lo cual tiene un sabor un poquito más intenso y luego va muy especiado. Claro. O sea, hacemos. Vamos, no... A mí no me recuerda en nada al cocido porque tiene un sabor tan especial. Efectivamente. Tú preparas la base con la carne, lo, lo pones a cocer todo. No lleva. Nosotros no le ponemos nada de frito, nada sofrito. Y entonces lleva todo natural. Lleva las verduras. Por nosotros le ponemos zanahoria, le ponemos. O sea, nabos, poniendo por tiempo, dependiendo de la cocción. Garbanzos, efectivamente. Y entonces lo cocinamos así. Y va, eso sí, el truco está en las especias. Claro, ese sabor intenso, más intenso, menos intenso que tú lo quieras y dar. que tenga su punto picante Claro, entonces lleva cúrcuma, lleva comino, lleva eh, pimienta. Exacto, lleva pimienta que le da ese toque. Y luego, si te gusta más picante, está eh, la costumbre es de ponerle arisa, ¿No sé arisa si sí, la arisa sí. que está hecho es una pasta hecha de guindillas picantes uh -huh. y pica muchísimo, eso te tiene que gustar mucho el picante pero bueno, si no, le da un toque y si no, pues nada, no hace falta el picante ¿no? Uh -huh. ¿qué hacemos luego? elaboramos lo que es el cuscús, el cuscús es una sémola una sémola de trigo, sí. entonces eh, le ponemos con caldo el caldo de, de la cocción eh, lo dejamos en reposo, el caldo muy caliente lo eh, volcamos en, en una olla donde hayamos puesto el cuscús, el cuscús seco, lavadito y seco y entonces ahí eh, con el caldo eh, hirviendo del guiso lo ponemos y lo dejamos entre 5 y 7 minutos sí, en reposo y entonces vemos que ese cuscús se hincha eh, luego lo, lo moldeamos bien para que esté suelto y acompañamos ese guiso con el cuscús y es el plato uh -huh. tradicional bueno pues cuando se toma este plato la tradición sobre todo como os decía en el norte de África es acompañarlo con kefir Entonces de postre se toma un kefir. ¿Por qué? Porque es un plato que va y con muy... col que de alguna forma también, también lleva un poco sí, de chucrut Sí, el chucrut es otro. Sí, bueno, muy pero que importante. es una col, cambia. Efectivamente, con una fermentación natural y que tiene muchos beneficios. Uh -huh. Entonces, pues te tomas el plato de cuscús y como es un plato contundente y muy pues consistente, ¿Qué pasa? Que con, tomando el kefir, ese kefir que tiene ese punto ácido, lo que haces es ayudar a la digestión de ese plato y repoblar. Todo ¿Y se mezcla el... en el plato una vez que no? Haya... No, no, no. Mm, se toma, se toma simplemente, Ajá. como un postre. Ah, ya, ya, Igual ya, ya. nosotros a lo mejor recurrimos más al yogur. Pues el kefir es otro tipo de postre, es más líquido, ¿eh? es, más, es como más cremoso y tomarte pues un vasito de kefir después de tomar un plato contundente pues también te va a proteger el, el estómago. Uh -huh. Ah, pensaba que querías decir, que queda quedas mirándote. Bueno, estaba enfilada. No es que estoy, estoy pensando en no. un plato de cocóis, qué bueno. No, estaba pensando en la bebida fermentada, ¿no? Sí. ¿Qué va? Estaba pensando en, la, en las bebidas Probióticas, claro, si, sí. si las hay, como el vino, la cerveza, todo eso. Cerveza es, no el problema vino, del vino señor. y la cerveza bueno, es el, el, alcohol, alcohol, fermento, el alcohol, el alcohol. Claro. Exacto. Tienen una parte que es una fermentación natural, sin la que no se podría elaborar, pero ¿qué, qué, qué pega tienen? Pues que se les añade alcohol. Entonces el alcohol no es, es recomendable. Sí que tenemos, por ejemplo, lo que es el té, el té kombucha. El té kombucha. Ah, sí, que es un té también. Exacto, es una vida pero muy recomendable. Pero ¿y raro lo encontramos el té kombucha? ¿En tiendas so, especializadas? Sobre todo, sobre todo en tiendas. Es que aquí, por ejemplo, es algo que no, no es nuestro, no es algo de... Que, El té kombucha es un poco muy muy estilo asiático, ¿no? Mm. Allí desde luego todos los días lo toman. Entonces claro. eh, nosotros lo conocemos menos, pero es es un, otra de casi una bebida medicamento, ¿no? Es, es muy sana y muy recomendable y luego también como bebidas así. Eh, pues podemos tener, a ver, el miso. Bueno, ver, el miso, miso no es una bebida, es una pasta con la que uh -huh. se prepara una sopa. Hay muchos tipos de miso. Y bueno, yo he probado algunas. Uh -huh. El miso blanco, por ejemplo, que es muy suave. Ay, muy el blanco fino. no lo he probado, yo he probado el oscuro. Pues es muy fino. El oscuro es mejor. El oscuro es a nivel intestinal. Que es la función realmente que sí. hace, es, es el más recomendado sí, y el mejor. ¿Dónde vais sí. vosotras a probar todo eso? <risa> <Honestamente>. <risa> eso. se compra, el miso se compra. Oh, bueno, sí. y también hay sitios donde lo puedes comer, el por supuesto, tátic. en el restaurante asiáticos. Y se, pone, oh, ¿no? y se pone cada vez más en cocina. Es se utiliza. Sí, sí, se utiliza mucho. Bueno, y yo, aparte de que se puede hacer una sí. sopa típica de miso, mm -hmm. yo lo que hago es añadirla a otras sopas. Por ejemplo, en un caldo de verduras, cuando un consome de verduras, mm. le añades una cucharada un de miso de pollo, y lo que potencia, potencia y le da un sabor muy muy claro. muy exótico. Muy cuando uséis el miso, el miso no tiene que hervir. ¿Vale? Nunca ah, Se nunca. usa al final Si no, le matamos toda la carga probiótica uh -huh. que tiene Entonces, cuando tienes tu caldo hecho Tu sopa hecha, tú apagas el fuego Y, y diluyes, diluyes tu cucharada uh -huh. de miso En esa sopa bien diluida Y así vas a poder tomar todas las bacterias eh, Beneficiosas que, que contiene He encontrado una cosa que me ha encantado Que también es un probiótico El chocolate negro ¡Vamos! ¡Oh! Y ¡Me lo pido! <risa> Madre, <risa> también. Sí. ¡Qué lista eres! Eh? <risa> buscando buscando Siento, claro que sí, ya tenemos que tener recursos, ¿verdad? Claro, hay que, <risa> hay que alimentarse de probióticos. Pero eh, vamos a empezar por lo es bueno. Eso es antiguo, el chocolate, eso es de onza, eso tan sí. duro, eh. que sin leche. Bueno, si ahora, ahora, ahora los hay más finitos, hay de muchos no. tipos, chocolate negro y sin azúcar, además. Sí. Oye, una oncita ¿verdad? Nievele el más recomendado. Se puede tomar de vez en sí. El más recomendado es el que tenga alrededor de un 70% de, de cacao. Que nos garantiza que tiene. Efectivamente, tiene, tiene cacao. Una, una buena cantidad de cacao, pero eh, tampoco tiene en exceso. Sabéis que el chocolate es como el café, es un estimulante natural. El grano del chocolate es como el grano del café. Entonces con el chocolate hay que tener cuidado también. Entonces hay que tomar un chocolate, pues de forma sana, una oncita, como has dicho mm. tú, una oncita todos los días. No todos los días que lo puedo tomar? Pues, claro. sí, sí. Pero con la Oh, claro. Con, eh, hecho, con eh, pan de masa madre. ¿eh? <risa> ¿Y un kefir? Madre. Con pan, con un poquito de, un muy poquito de pan de masa madre, un chorrito de aceite de oliva, una pizquita de sal y una onza de chocolate. Ay, mira que está qué bueno, bueno así el pan ¿eh? es con un... aceite salía. Uy, qué bueno. Eso sí, es un sí. placer. Y, después, y os tomáis un té con bucha uh -huh. Uh -huh. Y bueno, También. ya es una merienda. Mmm, que Oye, va en muchos restaurantes mucho. buenísimos, eh, hacen una versión del pan con chocolate, sí, aceite sí. y sal. Claro. que, sí, sí, sí, sí. que llega a la cocina. Fijaos eh. qué cosa más antigua, más tradicional. Y, y más buena y, y, y buena además sí. buena y sencilla que, que todos podemos preparar no hace falta irte a un sitio especializado sino que en casa uh -huh. es, es, compras esos ingredientes y ya está que se nos va el tiempo siempre sí. que se quedan se tres mar. minutos eh, para bueno razón, estábamos ¿qué? hablando del, del plato que hoy nos, nos recomiendas ¿Eh? ese cuscús y sí. sí, que yo recomiendo que se lo lleven del fogón porque hacerlo es un follón uh -huh. de cacharros de tiempo podéis imaginar ¿eh? y, y, de, y de dinero y de gasto porque tienes que comprar el, un montón la luz, de cosas la luz, las especias nunca encuentran Las, las adecuadas entonces yo os recomiendo que vayáis al favor desde luego no, saléis, sale más barato encender una... la vitro no nada nada <risa> nada cuanto menos la encendamos mejor eh, hablando de la luz algo nos querías contar sí bueno simplemente comentar que a partir de hoy pues la asociación de hostelería viendo la evolución que lleva el tema de la luz y ya hay muchas personas que han dicho que ya no van a poder hacer frente al recibo de la luz es que esto es dramático eh, eh, es, es, que es trágico es tremendo. No, no son dos o tres euros no más. no A lo mejor en casa, si no estás todo el día en casa y solamente estás un ratito... Igual, pues te va a subir 10 o 15 euros la luz, ¿vale? Mira, vale más Eso irte de, 8, de los 8, casos. 8 a 9 de la noche, vale más irte a tomarte una caña que <risa> quedarte en tu casa Pero vamos a ver, que nos digan con esa, no sé, con esa naturalidad que hoy vamos a pasar los 300 euros el kilovatio Es que es tremendo Pues imaginaos, imaginaos, en la hay negocios, no, no, pequeños bares que están ahora pagando préstamos psico Porque no podían, con lo que tenía, y para poder seguir en pie han tenido que endeudarse están pagando deuda y ahora no pueden pagar la luz, cuando todavía tenemos restricciones. O sea, esto es muy fuerte. Y como, por lo visto, nadie hace, hace nada, o sea, es una cosa que, que no sé, que se da porque sí, yo lo oigo a veces, no, y va a ir la luz, va a llegar a tanto, mira qué, qué fiesta. Y hay situaciones realmente dramáticas. Entonces, pues hemos decidido que a partir de hoy, todos los días, eh, todos los negocios de hostelería y todas las personas y negocios que quieran unirse, a las 12 vamos a hacer un apagón. A las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía, cada día, de 3 minutos. De 12 a 12 y 3. De 12 a 12 y 3 vamos a cortar el suministro eléctrico en nuestros establecimientos vamos porque, a hacerlo en casa también de paso de los efectivamente Zabacicres. yo invito y a, a que nos unamos todos porque sí. bueno esto ya hay que hay que protestar creo que estamos siendo demasiado eh, no sé demasiado tranquilos con esto y, y luego asumimos los, los desastres y los problemas de los demás como algo bueno como si fuera consecuencia de la naturaleza pues no, esto hay que ponerle solución y alguien deberá de hacerlo entonces bueno, por nuestra parte eh, animo a todos a, a participar Y Esta noche Rosa hay una concentración por cierto ¿no? sí, a las 8, 8 de la tarde en el, el ayuntamiento en la Plaza de Baix. para protestar por esto, pues no tenemos más tiempo se nos pasa siempre volando, buena señal de que Nieves nos informa y nos encanta lo que nos cuenta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 Abierto plazo matrícula hasta el 21 de octubre. Pues hemos llegado ya a las 11. Les dejamos con Rosa Lucas, pero antes con la unión, con la música de la unión. Nosotros volvemos mañana viernes. Hasta entonces.